Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días a todos, todas y todas.、Eh, gracias por, por esta escucha y, y, y dejarme expresar y que la sociedad、eh, se entere de todo lo que vivimos, que las familias están travestis dentro de los marcos、eh, laborales. Bien. Alexa, ¿nos contás bien cómo, cómo es、eh, tu situación?、Eh, mi situación es la siguiente: soy una persona.、Eh, De la cual, dentro del, del, del, de los nuevos decretos de convivencia, me ponen como persona de riesgo. ¿no? Eh, soy aislada en, en los primeros momentos de, de aislamiento social y preventivo,、uh -huh. eh, y olvidada allá en mi casa, n o y esa es la, la primera v i o l e n c i a institucional que. Te arreglamos, ¿no?、Eh, es eso, te aglamo、eh, como marca de ley, pero te dejamos allá, olvidada, sin poder generar、eh, políticas públicas o políticas de inclusión a la diversidad sexual. No, no solo eso, sino en, en todo mi tiempo dentro del, del trabajo formal,、uh -huh. eh, fui violentada. Una vez,、eh, y, y, y pongo acá en palabras,、eh, esta violencia simbólica que hicieron hacia mi identidad tan r s travesti, profesionales cuchicheando por los pasillos diciendo que yo tenía barba. A mí la barba no me molesta. A mí mi barba me representa como una s u j e t i v i d a d tan r s travesti dentro de esta sociedad. Yo soy esto, soy lo que soy, soy lo que ven, no soy ni varón ni soy ni soy mujer.、Eh, se armó, desde la dirección donde yo trabajaba, se armó un, una charla explicando, tuve que explicar cuál era s e n cu cuál era mi identidad ante profesionales que supuestamente deberían saber. r a l e n te escuchó? ¿Nos podés、sí. contar en qué parte estabas, en qué área vos estabas、eh, trabajando? Y bueno, ¿y esta charla la, la tuviste que dar vos, me decías? Sí, la tuvimos que dar yo con varias profesionales.、Mm. Eh, y encima, esto avalando, las profesionales avalando lo que yo digo es una realidad, ¿no? Como una forma de, de patología. Obviamente que fui acompañada, eso lo entiendo, pero ¿por qué tenemos que estar tanto tiempo.? Eh, siendo violentadas a nuestra identidad.、Eh, después, entre otras violencias, no solo a, hacia mí, sino hacia mis compañeras que pudieron、eh, ingresar también al c u p o laboral DAN, fueron violentadas por sus directivos, por sus compañeros. Eh, eh, no respetando su corporalidad, si bien、eh, estamos capacitadas para trabajar. En todo, pero hay algo que debemos entender: que l a s c u e r p a s de las compañeras trans están, en,、eh, tienen cirugías que son perjudiciales para su salud.、Mm. Las modificaciones corporales en algunas están,、eh, están mal hechas y eso les trae consecuencias. Entonces ahí nos p a s a m o s en uno de los artículos, el artículo al trabajo no forzoso, fueron modificadas a las partidas de la administración. Pero ya con dolencias dentro de su cuerpo por haberlas hecho hacer tareas que no estaban condicionadas a su corporalidad. El no entender que una f e m e n i d a d trans travesti que tiene 20 años. Ejerciendo prostitución no es lo mismo que una persona cisgénero que ha estado todo su tiempo dentro de una oficina.、Mm. Las condiciones en las que nos dejan vivir es、eh, trabajar, es como, ay, tenemos el monstrito acá trabajando. Eh, nos sacamos fotito y la d e j e m o s pero se olvidan de que esta persona necesita la verdadera, realmente, implementación del cupo laboral trans. El crecimiento educativo que debemos tener. El no acompañamiento, dejarnos ahí sentadas como en, en el h i m b o Sino el crecimiento que debemos tener. La patología, los activamientos sociales, ya desde el hecho de levantarnos para ir a trabajar,、eh, la presión social que debemos recibir y la presión、eh, laboral que debemos recibir, terminan provocando,、eh, afectando a la salud mental de nuestras c o m p a ñ e r a s En donde en todo el territorio nacional no hay un seguimiento hacia nuestra comunidad. No conozco ninguna tan travesti que a los tres meses haya querido renunciar a, a, a su puesto laboral.、Uh -huh. eh, compañeras, acá、eh, las compañeras que, que, que vivimos dentro del territorio tenemos un, un protocolo、eh, de violencias por razones de género en el ámbito laboral.、Uh -huh. Muchas de nosotras quisimos acceder a ese protocolo、uh -huh. y fuimos molificadas de nuestras áreas laborales.、No、Solo por el día de denunciar una violencia institucional o de un directivo o de un compañero que ha hostigado y ha violentado nuestra integridad física y mental dentro del sistema laboral. Y nos han tratado de violentas e incapaces. Eh, a la hora de tener、eh, el cupo, que no somos adecuadas al sistema laboral, que, no, que una estigmatización que, que provoca un daño sistemático, histórico, nuevamente dentro de nuestra sociedad. Eh, ¿Vos me, me decías que cuando solicitan, cuando piden、eh, ver este reglamento, directamente no, no se los permite, no pueden acceder a, al mismo? Se nos permite, pero se nos catalog, cataloga como violentas、uh -huh. y no adecuadas por nuestra expulsión social histórica、uh -huh. que recibieron las travestis. Esa es la. la... Una relativización、eh, constante. s í te vamos a pasar a un director que es mucho más copado, que está en la temática y que habla inclusive. Claro. O sea, ¿por qué nos tienen que sacar de un lugar en lo que estamos intentando sobrevivir? Porque nos estigmatizan de esa manera, nos catalogan de esa manera. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir recibiendo las migajas de la sociedad? De este sistema tan burocrático, y como yo siempre digo, no me quieran volver a poner en un lugar donde yo a los 14 años pude romper el cascarón heterosexual y hoy ustedes me quieren volver de nuevo a ese cascarón. El reclamar nuestro derecho humano no nos hace ser violentas, nos hace ser unas personas que tenemos la voz de poder expresar. Todas estas situaciones de violencia. Compañeros y compañeras que trabajan hace más de 10 años dentro del municipio nos dicen: Pero te tenés que casar, esto es así. No podemos seguir causando las violencias institucionales eh, eh, para empleados y empleadas. No podemos estar siguiendo en, en esas condiciones hoy, en pleno siglo XXI.、Eh, Si bien también otro de los reclamos que hacemos es que las condiciones en las que nos toca atravesar dentro de lo que es el cupo laboral trans y las contrataciones que tenemos son todas administrativas、mm. por la historia de expulsiones de la educación que tuvimos,、mm. lo único que nos alcanza dentro del cupo, <ríe> a no ser que militemos para u n partido político,、mm. eh, es esto, ¿no? Como, Nuestra historia, nuestra militancia, con la lucha que venimos dando en Pilar, nos dicen que no somos idóneas para otros cargos. En el momento de que yo empecé a trabajar dentro de un, de, de un lugar del Estado, ¿no? en un área del Estado, generé un montón de políticas públicas y políticas de inclusión para la diversidad sexual. Hice un montón de proyectos dentro Acompañada con, con profesionales con las que, que me tocaba trabajar、uh -huh. eh, en la Universidad de la UBA,、eh, me capacité en la Universidad General Sarmiento,、eh, hice un montón de cosas. Entonces, ¿soy idónea o no soy idónea? Desde mi, desde mi lugar, desde mi perspectiva, desde mi mirada. Pero como interpelamos demasiado, A la heterosexualidad cisgénero,、ah. no somos idóneos para, para romper con esos estereotipos que, hemos, que vienen sosteniendo. e s t a teoría, traba es la que molesta a la cisnorma.、Uh -huh. y, Nuestros, como te decía, nuestros sueldos están por debajo de la canasta básica, m u c h a s contrataciones son administrativas. Se supone y se garantiza que el cupo va a ser una mejor calidad de vida. No estamos llegando a vivir ni siquiera la primera semana, porque muchas de nosotras alquilamos. Alqui eh, eh, nuestro sueldo se nos va más de la mitad en el alquiler. Y con lo que conlleva el cotidiano de sobrevivir dentro de lo que es una, una vivienda, n o la luz, el agua, el mar y la comida. No nos queda otra opción nuevamente, como lo único que hemos aprendido y lo único que la sociedad nos ha dejado es ejercer la prostitución. No vamos a poder salir Del sistema prostituyente, mientras nuestros sueldos estén por debajo de la canasta básica. Sin herramientas,、eh, si bien hay, hay programas de inclusión en donde me ha tocado atravesar que me han dicho que porque soy persona de riesgo no puedo ser, tener、e、ese ese beneficio,、mm. otra vez nos vuelven a quitar, pero sí pueden anotar a otras personas en donde yo digo y sostengo que es. Eh, una persecución política de lo que me hacen, porque no pertenezco a esta bandera que hoy nos toca atravesar como nación,、uh -huh. que es este gobierno nacional y popular. No tengo en contra de nada de, de este gobierno, s i de las prácticas que tiene、uh -huh. el gobierno.、Eh, me considero una persona anarquista para decirle. Darle un nombre y eso ya les molesta porque no obedezco a los partidos políticos. No solo a mí, sino también hay otras persecuciones de otras feminidades tan travestis que pudieron ingresar y que no deciden no militar dentro de un partido político. Y esas son las feminidades que estamos siendo violentadas dentro de las instituciones laborales.、Bien. Pero esas ahí.、Uh... Ah, no, al color eh, político. Eh, Alexandra, te quería consultar.、Eh, vos ingresaste al municipio y、eh, usted, vos estás en planta permanente. Contame cómo es、eh, tu situación en、claro. cuanto a esta licencia que, que te dieron y qué, eso, qué pasa cuando vos pedís también, ingresar. Eso también ¿no? es algo. In... Eh, acá en, en, en Pilar, en, en, la, en la provincia de Buenos Aires, tenemos、eh, lo que es el convenio de, de trabajos. En el convenio de trabajo no estamos i m p l e m e n t a d o no está implementada la población trans, travesti, ni mucho menos la población disidente.、Eh, mientras el convenio no hable de nosotras, no se m o d i f i q u e el convenio, nosotras, la mayoría que no tenemos.、Eh, No tenemos、eh, la secundaria terminada, no podemos pelear la planta permanente. De lo contrario, tenemos que seguir、eh, en la planta transitoria, con, ese, con, con un sueldo que está por debajo de la c a n a s t a básica. No podemos seguir implementando、eh, más crecimiento a nuestro eh, salario eh, hasta que no se modifique eso. No podemos contar con eso. Se necesita de, de urgencia, con urgencia, la,、eh, que los sindicatos tomen el asunto, tomen cartas en el asunto, pero no desde sus miradas, sino con las voces de nosotras ahí adentro.、Uh -huh. sí. eh, ningún sindicato de, de los que yo vi está representado por una comunidad transclavistina. Claro. Sabemos cómo, cómo. Y no es que esté en contra, disculpen, pero necesitamos también、mm -hmm. ser partícipe de, de estos sindicatos. Claramente, claramente.、Eh, y bueno, y por otro lado, también me contabas,、eh, decías, bueno, mientras estoy、eh, en esta.、Um, Eh, en esta licencia que, que te otorgaron y que, y que no te permiten, decías, bueno, yo que, quería i o q u e r s realizar un curso y no te permitieron por ser、eh, persona de riesgo. ¿Esto vos、eh, viste que a otras personas, a otros vecinos del partido se, se lo hicieran? ¿O、eh, simplemente por ser、eh, vos? No, no.、Eh, varias compañeras mías que tienen mi misma、eh, serología、uh -huh. eh, fueron inscritas, siendo que yo tengo ya las dos vacunas. Claro. Eh, y e s a s algunas tienen una y algunas no tienen, y están dentro del, del curso.、Claro. O sea, y ahí fue mi enojo.、Claro. Ahí fue, dije, basta, porque esto ya no lo puedo seguir permitiendo.、Eh, se supone que yo estoy trabajando home office, no me lleva ninguna información, no estoy haciendo nada más que. Acá en mi casa,、uh -huh. supuestamente a g i l a d a y cuidada, pero yo digo: ¿para qué peleé tanto por un cupo laboral? Si voy a estar encerrada en mi casa, entiendo el contexto en el que estamos viviendo,、uh -huh. pero hay otras alternativas para poder trabajar y poder generar. Y, y de esta forma, es patologizante, expulsante y denigrante a una persona, creo que me ha llevado cuatro años. Para poder expresarlo sobre estas violencias simbólicas e institucionales que vivimos las compañeras de Antravesti. o、sí. He tratado de ser la persona más burocrática en, en la temática, sin quererles faltar el respeto al, al gobierno de turno, pero por lo visto no les gusta la burocracia.、Sí. Quieren. Que expresemos、eh, para ellos poder seguir generando la pantalla, ¿no? para hacerse los inclusivos, porque la palabra inclusiva, sin el hecho, seguimos siendo exclusivos. Alexa, me decías que, bueno, que vos、eh, te, te has capacitado en todo este tiempo、eh, y que, que, bueno, que estuviste acompañando un, un montón de, de, de proyectos. Si querés, nos podés contar en,、no、sé, en algunos de, de esos、eh, trabajos que estuviste acompañando digo, como,、eh, en todo este tiempo. Los, los proyectos en, en los que presentamos eh, eh, libros, eh, un libro de salud integral dentro de, del municipio con la antigua gestión, que esos fueron quemados, esos libros fueron quemados por la nueva gestión.、Eh, sacamos varios libros: salud integral, educación. Eh, también eh, presentamos un proyecto en la UBA sobre identidades nómades. Cómo las i d e nuestras t i d d a e s n identidades pueden ser nómades,、eh, que una persona del colectivo también se va encontrando dentro de estas de estos nuevos, eh, nuevos, eh, nuevas este, sociedades eh, eh, y que van、eh, expresando su género y su sexualidad. A través del transcurso del tiempo, que no solo es para el colectivo, sino para toda la sociedad en sí.、Eh, hice un, una diplomatura en géneros, políticas y participación en la Universidad General de Sarmiento. Eh, tengo eh, una diplomatura en consumos problemáticos de s e d o n a r con perspectivas LGTBIQ, en donde hago una tesis de. Lo que es、eh, el uso de las hormonas, tanto como cuidadas como voluntarias,、uh -huh. en donde genera un consumo rápido para poder e n c a s i z a r en esta sociedad y, los, y los, los daños colaterales que hacen las hormonas en nuestras cuerpos,、uh -huh. o nuestros cuerpos, dependiendo de las identidades. Eh, en donde yo me pregunto cuántas mujeres, si género, son hormonizadas para ser mujeres y cuáles son los daños colaterales que tienen estas mujeres, que esas hormonas están hechas y preparadas para mujeres. Ahora, cuando cambiamos de corporalidad para femenizar,、uh -huh. es donde el, el, es el triple de riesgo. A un cuerpo o a una cuerpa. No estoy en contra de quienes los quieran practicar, pero debemos enseñarles, porque es muy lindo decirles: vení, hormonízate, pero no te digo cuáles van a ser los riesgos. O sea que vamos a seguir teniendo la misma estadística de vida de 40 años, con o sin el cuidado. De Las hormonizaciones. O sea, teniendo trabajo y una, una capacitación eh, eh, muy amplia, tenés Alexa como para、eh, bueno, tenerte en tu casa ¿no? eh, y nada, y no aprovechar ahí una, una, una compañera ahí super, sumamente、eh, capacitada. Por eso mañana hay、eh, Bueno, movilización. ¿no? Mira, mañana movilizamos y esto como queda. <risa> ya me, me, me hiciste sensibilizar. <risa> No, es que igual vengo, vengo como una semana bastante sensibilizada. Me imagino. Me、eh, me imagino. Es esto, ¿no? Que, que mañana movilizamos, no solo por la violencia institucional en la que estoy atravesando, sino por todo el, lo que falta.、Eh, y, y decirle. Basta de marketing y hay que hacer algo por nuestra sociedad. Marcamos acá enfrente del municipio, la convocatoria es a las 14, empezamos con los discursos a las, 13, a las 15, perdón.、Uh -huh. eh, en repudio y, y a l no escucha y al no acompañamiento que necesitamos a reclamar un, un, una mejor calidad de vida, tanto como en lo económico como en o social. En lo, en lo habitacional,、uh -huh. eh, los alquileres acá en Pilar son carísimos.、Uh -huh, sí. eh, imagínate si yo me tengo que, vamos a ponerme a mí como ejemplo, no, no voy a hablar por otras,、eh, pero a sí es la voz de todas.、Eh, alquilo, alquilo una casa, pago 15 mil pesos.、Uh -huh. Si yo me tengo que mudar, Porque se、si、me venza el contrato mañana,、sí. tengo que pagar 50 mil pesos en el ingreso. Sí, sí. Porque ni siquiera tengo la posibilidad, más allá de que tengo un residuo, s o b r t o o tengo que pagar el triple、uh -huh. para poder ingresar a una nueva vivienda. Y cobro 20, 30 mil pesos. Más eso, a eso hay que sumarle que después tengo que pagar el alquiler. Ese es el ingreso: el alquiler de 20 mensuales por ocupar la casa, más todos los impuestos, se me va al sueldo entero. Esa es la condición en la que vivimos históricamente. Entonces, como única alternativa, no quiero ejercer prostitución nuevamente, que estamos siendo obedientes al capitalismo. En el que estamos atravesando. Y eso no solo lo reclamo para la población trans, travesti, sino para la sociedad en general, como defensora de los derechos humanos.、Uh -huh. Como una persona que ve y vela por los derechos humanos de esta sociedad, debemos de decir basta a esto que nos atraviesa.、Uh -huh. sí. Bueno, te río. Terrible todo lo que b u e nos n o contás, que decís, bueno, es la, la realidad de, de muchos.、Eh, por animarte, gracias por animarte a contarnos、eh, tu historia y también ¿no? visibilizar todo lo que está viviendo la, la comunidad en, en Pilar. Por último, déjame consultarte si sabes más o menos、eh, en Pilar si se cumple con el cupo mínimo de, de, de compañeras trans Y o cuántas compañeras están trabajando que conozcas en la municipalidad de Pilar. Mira Las contrataciones en las que t e n e m o s que son dentro de lo que es、eh, planta transitoria, hay 15 unidades que están en travesti. Las otras 20 que ingresaron、uh -huh. están con contrataciones precarias. Eso quiere decir que están con contrataciones monotributistas o becarias, que no entran dentro de lo que es el marco nacional que nos ampara hoy,、eh, nacional, provincial. Y municipal.、Uh -huh. eh, esas son las contrataciones las que las tienen. Hace poco, una familia t r a n s l a v t i、eh, hizo mención a que estuvo trabajando dos meses y por un problema técnico、uh -huh. eh, administrativo, ella trabajó dos meses y, como regalo,、sí. y como r e g a le o l dieron la p l a n t a Permanente, ella estaba contratada como、eh, monotributista. No hay un regalo acá, no, no. hay una ley que ustedes deben hacer cumplir junto con nosotros.、Uh -huh. uh -huh. Basta de eso, del regalo político para generarte. No, basta de mentirnos, no somos taradas, somos travestis.、Uh -huh. Entonces, Es Esas son las violencias simbólicas que nos hacen. Nos quieren mentir en la cara cuando sabemos cuál es nuestra verdad, cuál es nuestra situación.、Eh, Alexa, bueno, nos,、eh, sí. las acompañamos、eh, mañana en esta movilización y esperemos dentro de poco estar charlando con vos y contando buenas noticias. Sí, hoy, hoy después de tanto quilombo, me llamaron de recursos humanos. O sea, ustedes tienen que ver que tuve que levantar mi voz para que me escucharan. Me llamaron de recursos humanos, ahí están por pedir no sé qué cosa, me pidieron análisis, vieron que estoy en perfectas condiciones.、Bueno, eh, esperemos que entonces... no hay que casarnos más.、Ajá. Esperemos que dentro de poco entonces、eh, podamos charlar y no solamente hablar de tu reincorporación, sino también de que、eh, bueno, todas estas、eh, cuestiones se puedan cumplir y que tengan unas condiciones dignas de, de trabajo,、eh, un salario igual a la canasta básica y que realmente sean、eh, bueno, coincideradas ahí y, y, y tratadas、eh, en buenas condiciones. n o Así que, bueno, te mando un, un fuerte、eh, abrazo y te acompañamos a la distancia. Un abrazo para todos, todas y todos. Gracias por, por escucharme y, y que esta revolución sea para un bienestar social. Y, y, y no sé qué más decirle, solo que estoy eternamente agradecida a todos los amados que tuve,、eh, tanto como nacionales e internacionales. No pensé que, que esta repercusión iba a ser. Tan masiva, pero、eh, creo que soy la voz de todas aquellas o aquellos que no pudieron decirlo.、No. Estoy conmovida, estoy, tengo una mezcla de sensaciones y que、eh, mientras yo viva, nuestros derechos van a seguir siendo garantizados y no violentados. Te mandamos un abrazo enorme, enorme, Alexa. Fuerzas, Gracias. Fuerzas, fuerzas.